¿Cómo andás, Juan Pablo? Buen día para vos, buen día para el equipo, buen día para la audiencia. ¿Todo bien? Todo muy bien. ¿Cómo está? Eh, ¿Está saliendo el solcito ahí también o...? Sí, está, es solo... está queriendo, está queriendo. Está peleando un poco por las, con las nubes y apenas está queriendo iluminar. Está un poquitín fresca la mañana, hay que andar con un poquito de abrigo a esta hora de la mañana. No muy pesado porque quizá después te lo tengas que sacar, pero está así, está, no, no te diría parcialmente, está casi completamente nublada la ciudad y un poquito de rayitos de luz se ven para el lado este de la ciudad, donde el sol ya salió, pero no sale del todo, no lo ves pleno el sol como lo tuvimos la, la semana pasada, hubo dos días de sol pleno a esta hora de la mañana, y ahora ya amanecimos así con una este con unas nubecitas que están dando vueltas, que no lo dejan salir del todo al sol a esta hora, después veremos si en el transcurso de la mañana le gana esa batalla y sale completo. Bueno, Maurito, ¿y en qué andas en este bueno, lunes? Bueno, Juan Pablo, co comentarles a esta, esta hora y sobre todo para que tengamos en el radar lo que está pasando en el barrio El Amanecer, que esta vez no vamos a contar nada más lo que esté pasando en ese lugar, sino todo lo contrario, porque este fin de semana arrancaron los trabajos eh, para lo que va a ser eh, un centro comunitario, un lugarcito para que las niñas y las niñas del barrio tengan un lugar para... Eh, tomar el desayuno, para hacer algunas tareas del colegio, para dar charlas también lo quieren a, lo quieren tener a este lugar los vecinos y los vecinos y este fin de semana eh, comenzaron con eh, los, este, los, los cimientos de lo que va a ser este centro comunitario ahí en el barrio El amanecer. Es toda una movida que comenzó con una idea primaria, y que ahora se va concretando, y tiene que ver con tener un lugar, un espacio eh, comunitario para hacer actividades en el barrio, y no tener que andar haciéndolas al aire libre, o esperar que el día esté lindo para poder hacerlo, y tener un lugar cerrado, eh, con todas las comodidades, y este que los pibes y las pibas del barrio el amanecer, eh, no tengan que caminar muchas cuadras para tener eh, un lugar para hacer alguna actividad. Así que los vecinos y las vecinas, Eh, pusieron ahí todo lo que tienen que poner, con pal en mano y unas 10, 15 personas, este fin de semana comenzaron eh, los cimientos, ahí tienen algunos videos y unas fotos que nos mandaron los vecinos de toda la actividad que hicieron este fin de semana, pero esto no queda acá porque han lanzado una rifa eh, para poder comprar materiales para levantar este centro comunitario. Eh, nuestro medio comunitario, Radio Carmes, también va a ayudar y va a aportar a que haya por lo menos 40 premios, es lo que han conseguido hasta ahora, para que esta rifa tenga este eh, tenga el interés para la comunidad. Eh, cuesta 5.000 pesos cada número eh, y van a sortear, van a hacer todos estos sorteos recién el 30 de abril, tienen todo este mes para este dar una mano y ayudar al barrio del amanecer si entran a las redes sociales eh, van a encontrar ahí un, este, una, un folleto con todos los números disponibles para comprarles a este este grupo de vecinos que se pusieron al hombro levantar un centro comunitario en el barrio del amanecer eh, para tener eh, un lugar para hacer sus actividades dar clases eh, darle la merienda este contener a los pibes y a las pibas y también que la gente del barrio lo tome como algo este, como algo propio, este apropiarse un poco de los lugares para para poder generar actividad. Así que eh, sí. cuando den vueltas por las redes sociales, eh, sobre todo el perfil de Cristina Rodríguez o Cris Rodríguez, eh, lo buscan ahí en Facebook o en o en Instagram, ahí pueden encontrar toda la, toda este, toda esta movida que están haciendo con fotos, con videos y también Eh, los números para para las rifas 5.000 pesos cuesta el número y tienen tiempo de acá al 30 de abril para darles una mano a este grupo de vecinos y vecinas que ya tienen luz y ahora van por un centro comunitario en el barrio El Amanecer Bueno, Bárbaro Maurito, nos reencontramos a lo largo de la mañana cuando dispongas, ¿vale? Cómo no, hasta luego. Nuestro cronista de exteriores nos traía esta data sobre lo que ocurre en el barrio El Amanecer. Quienes nos siguen en YouTube, sígannos en YouTube, vengan por YouTube, que eh, se van a, eh, a dar con un poquito más de producción de la que nos puedan escuchar en el 106.1. Recién veíamos los videos de pala en mano ahí en el barrio El Amanecer.